punto 11 de la mañana, continuamos con este Enredando la Mañana, estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo eh, aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando pasamos nuestros contactos, también para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer Este, a través de nuestra página web, ¿no? A través de www.rnda.org.ar o en nuestro Face a Red Nacional a Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, así que bueno, toda la gente que esté escuchando puede ahí este dejarnos saludos, también hacernos llegar alguna este, alguna data, alguna información y también este bueno, seguir este las notas que subimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Así que bueno, ahora sí ya nos vamos a nuestra tercera entrevista de la jornada de hoy. Eh, estamos por hablar con Verónica eh, mesiere eh, que bueno eh, han despedido no en eh, la línea de atención a las mujeres la línea 144 Este, la verdad que es una situación bastante preocupante una línea este muy importante, ¿no? Para todo el contexto en el que estamos viviendo la lucha este y bueno, las denuncias que realizan las diferentes mujeres, sabemos que hay este un recorte por parte del gobierno nacional en cuanto este a, a los fondos, ¿no? Que, que para hacer frente a, a la, la cuestión de género, así que bueno, y eso se suma los despidos en la línea 144, así que por eso bueno, ya estamos en contacto con Verónica, ¿no? Hola, Verónica, nos estás escuchando? Sí, sí, los escucho. Bien, Verónica, nos podría contar, bueno, este hay 5 compañeras, ¿no?, que están están siendo despedidas de la línea 144. Este, ¿cuáles son los motivos, no? ¿Y en qué contexto se da también estas suspensiones, esta, estos despidos? Exacto. Sí, ayer se cumplieron 3 semanas desde que se les informó a estas 5 compañeras que son del equipo de seguimiento de casos de la línea que no se les iba a renovar el contrato porque eh, estas compañeras habían participado de medidas gremiales, entonces eh, ellos habían decidido como gestión que siendo contratadas ellas no tendrían que adherir a medidas gremiales y, y bueno, por eso no iban a, a renovárselo Ese fue el único motivo, buenos días Verónica eh, por el cual Hola. se les despidió o sea, fue el ¿Cómo, cómo? ¿Fue el único motivo digamos que le dieron a estas compañeras este, por su Exactamente despido. Sí, sí, eh, se les explicó que para ellos los contratos son son de su propiedad y que están para cumplir con sus requerimientos, por lo cual se ve que tienen la posibilidad de, de, de negar derechos constitucionales eh, y no estaban de acuerdo con que las compañeras realizaran paros. Claro, eh, justamente eso te queremos no Pre eh, preguntar, las compañeras estaban exigiendo, me decís que tienen un contrato, me imagino, provisional... O son, este me imagino que estaban pidiendo pasar a planta, sueldo ¿qué es lo que estaban reclamando? Claro, mira nosotros veníamos ya desde el año 2016 reclamando entre otras cosas la estatización de la línea 144 porque nos preocupaba que las compañeras estuviesen con contratos que se renovaban cada tres meses, con la posibilidad obviamente de que no se renovaran lo cual eh, destruye los equipos de trabajo con los que abordamos las situaciones de violencia en la línea, y eh, dentro de todas las reivindicaciones que pedían, como vos decís, del pase a planta, ¿sí? está el pedido especial de la estatización de la línea, porque claro. hoy por hoy el 90% de las compañeras está está precarizada. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las cuentas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas.